Es hora de reconocer que Luquera es la lengua propia de Navarra y, por tanto, es hora de aprobar una nueva política lingüística que dé prioridad a la euskera. La izquierda verticale propone siete medidas o siete bases prioritarias para cambiar en Nafarroa. La primera sería la oficialidad de la euskera en toda Nafarroa. La segunda, garantizar la oscaldunización de las nuevas generaciones. La tercera, garantizar el desarrollo permanente de los municipios oscaldunes. La cuarta, oscaldunizar la, la administración, empresas y servicios públicos incluidos. La quinta, fomentar la oscaldunización del mundo laboral, en especial a las empresas privadas. La sexta, priorizar el busquera en los medios de comunicación y producciones culturales. Y la séptima, como no, garantizar los medios empresarios.